Bueno, de, déjenme decirles que, por un lado, me, me encanta el título de la gacetilla que han compartido eh, desde la Asamblea eh, Luna Roja, que es Malas Noticias para los Malos, en tiempos en donde eh, da la sensación que es lo más difícil de conseguir eh, que alguien titule en esto eh, como Malas Noticias para los Malos, ya de por sí está bueno y tiene que ver con un resultado judicial eh, que han eh, logrado porque el juzgado contencioso administrativo número uno de Mar del Plata le dio cinco días eh, de plazo al Enturic, Eh, para contestar el traslado de la acción de amparo eh, por acceso a la información pública ambiental. Para traducir esto, eh, no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer eh, el integrante y referente de la Asamblea eh, Luna Roja, Kanki Alonso. Kanki, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, saludos a la audiencia. Eh, Kanki, ¿cuál es la traducción de, de esto que yo acabo de mencionar, de este plazo de cinco días que le está dando la justicia al Enturik? Bueno, la, la traducción es, es literal, son cinco días hábiles, eh, entró a correr el plazo a partir del, del día viernes de la semana pasada, o sea que este viernes vence y en cuestiones judiciales eh, hay un changüí, digamos, que vencido el plazo eh, puede el día siguiente hábil, eh, durante las primeras cuatro horas de la mañana, eh, presentar eh, el escrito. O sea, siendo que se le vence el viernes, queda sábado domingo, el próximo día hábil sería el lunes, el lunes a las 12 se le vencería el plazo al ente municipal de turismo a cargo de, de, de Bernardo Martín, eh, para dar eh, contestación a lo que no contestaron durante años, porque desde el origen de la Asamblea Luna Roja eh, se empezaron a, a, a pedir eh, a pedidos de acceso a la información porque convengamos que para entender eh, eh, situaciones de la realidad eh, de la gestión pública una de las cosas que la ciudadanía tiene que poder conocer es eh, información pública que está en poder de los de los entes municipales en este uh -huh. caso si ellos la información pública que debe estar accesible cualquier persona la tiene que poder pedir y se la tienen que mostrar en el momento y en el caso de que no la tengan En el momento eh, se, se puede presentar un escrito y tienen un plazo eh, de 30 días como máximo por ley de presupuestos mínimos, que es la ley 25.831, para toda la nación. Es un, una ley de presupuestos mínimos obligatoria para todas las provincias y todas las jurisdicciones. Eh, sin embargo, el ente municipal de turismo, enviciado en esto de poder vulnerar derechos de forma sistemática sin tener que darle cuentas a nadie, Eh, como regla general, no contestó jamás un pedido de acceso a la información pública. ¿Y qué hacía a cambio? Nos proponían una reunión, entonces íbamos y estaba sentado el presidente del EPE Municipal de Turismo, Bernardo Martín, acompañado con el jefe del Departamento de Unidades Turísticas Fiscales, Marcelo Tobar, la asesora letrada, Carolina Mucio. En algún momento estuvo el director de desarrollo de, el director de desarrollo sostenible, director de ambiente y desarrollo sostenible, ese cargo nuevo que creó Montenegro a cargo del abogado Matías Coso, eh, entonces vecinas, vecinos íbamos sí, a la mesa y te y sentís que ponen todas las la jerarquías del, del estado municipal uh -huh. escuchándote, pero la verdad es que te escuchan, eh, lo que dicen no se ajusta a derecho tampoco, pero como queda todo en la mesa, en palabras, nunca te entregan la información que pedí entonces es paradójico esto, pero así sí, fue ni hablar. durante años hasta que, bueno nuestro país tiene garantizado el acceso a la, informa a la información pero también tiene garantizado el acceso a la justicia ahora, lo que no dicen los docentes de derecho en la facultad de derecho de la Universidad de Mar del Plata y de muchas universidades de la Argentina es que si bien está garantizado el acceso No está garantizada la accesibilidad, que son dos cosas muy distintas. O sea, para nosotros poder presentar un recurso de amparo para que se eh, respete un derecho que estaba siendo vulnerado por funcionarios públicos, tuvimos que juntar dinero y contratar un abogado o una abogada. Uh -huh. claro. Sin patrocinio letrado no podés presentar un amparo. Entonces, esto me gustaría decírselo a quienes enseñan derecho, si alguno está escuchando eh, la radio, eh, ha, hay que hacer hincapié en el, en el asunto de las desigualdades sociales, porque para las personas pobres, para las personas laburantes, no es cierto que tenemos acceso a la, a la justicia en la Argentina, porque tenemos una lista de situaciones, eh, es, es larguísima el prontuario, De, de inequidades, de delitos, de abusos, de lesiones de derecho de incidencia colectiva, que no los podemos llevar a estrados judiciales por el simple hecho de no tener dinero, claro, ahí está Entonces, bueno, es interesante esto que planteas sí. de la de diferente de acceso a la accesibilidad, el acceso existe, eh, lo, que la, lo que no existe para todos es la accesibilidad, no todos y todas tienen el dinero para pagar un abogado eh, para por ejemplo hacer la, la presentación que hicieron ustedes eh, en este amparo, ¿no? Claro, eh, no es como la denuncia penal claro, que uno denuncia un vuelco, una, una, una situación y la denuncia penal sí es eh, no necesitas patrocinio letrado por lo menos para hacerla después para constituirte como quetellante o particular damnificado en provincia sí, pero para hacerla no en cambio en, en, en, en, en temas civiles para, para presentar un recurso de amparo no lo puede presentar una persona si no tiene patrocinio letrado ni una persona ni un grupo Y el Estado no garantiza, porque el Estado garantiza asesoramiento jurídico con oficinas de acceso a la justicia, con distintos mecanismos y programas que ha tenido el Ministerio Público Fiscal, pero ninguno de esos programas ha incluido la defensa de derechos socioambientales y la defensa ante eh, situaciones de a, abuso de, de poder de funcionarios públicos, incumplimiento cumplimiento de poder, mafias, digamos, en criollo. Uh -huh. Porque en realidad son mafias Que, que funcionan como funciona una orquesta cuando va a escuchar uno un concierto. Cada uno sabe cuál es su parte y eh, concertan para que todo salga en función de que el plan ma mayor, la gran sinfonía, ¿cuál es? ¿Cómo hacer para incumplir la ley generando privilegios para el sector empresarial y que los vecinos y las vecinas no se enteren ni se den cuenta? Cada uno de los que está en, la, en las oficinas de toma de decisiones me estoy refiriendo con nombre y apellido, director de control de obras de unidades turísticas fiscales, Ricardo Campos, nunca contestó un escrito. Y no depende del ENTUR, depende de la Secretaría de Obras, de, de González, tampoco, nunca contestaron un escrito. El EMSUR tiene bajo su órbita la dirección de gestión ambiental, nunca contestó un, un escrito, nunca contestó un pedido de acceso a la información, Desde el año 95 los balnearios tienen que tener estudios de impacto ambiental y declaraciones de impacto ambiental que las tiene que emitir la dirección de gestión ambiental de la municipalidad y eso es obligatorio es, es un, un requisito de orden público y sin uh -huh. embargo estamos se van a cumplir cuántos años del 95 hasta el 2024 qué estamos no, no un montón estamos a de... 29 años ey, ey, de la ley Presupuesto mínimo. Kanki, déjame preguntarte, en este caso sí. particular, ¿ustedes habían pedido información sobre algo puntual o el amparo es en general? No, eh, ahí voy a comentar algo que por ahí les interesa a la gente que esté escuchando, y que tenga interés de, de, de resolver los problemas como los tenemos que empezar a resolver nosotros. ¿no? Eh, por un lado... El amparo de acceso a la información es uno de todos los amparos, es muy sencillo y la abogada que los está haciendo, son dos abogadas, eh, no nos cobraron casi nada, porque ellas después cobran cuando dictan sentencia, porque hay una altísima probabilidad de, de, de que se gana siempre, eh, entonces bueno, terminan eh, cobrando eso. Y ya lo tienen más o menos resuelto porque es un, proces, un procedimiento muy sencillo de demostrar. Las pruebas son muy sencillas, las argumentaciones son muy sencillas. Eh, pero tiene un requisito que es bastante estricto, y esto es lo que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con los plazos, los tiempos. Cuando una persona presenta una solicitud de acceso a la información, eh, nosotros nos recostamos sobre la ley de presupuestos mínimos, que le da 30 días de plazo al, al, al organismo. Eh, pero la, la municipalidad tiene una ordenanza... Eh, que da nueve días de plazo, pero dejemos eso de lado, vamos a los 30 días para estar seguros. Sí. Hacemos una presentación pidiéndole, por ejemplo, que informe sobre ciertos eh, cumplimientos de un pliego de bases y condiciones, ¿no? de un balneario, por ejemplo, eh, que informe cuánta, eh, que, que nos entregue copia del plano de mensura de una unidad turística fiscal o nos entregue copia de la zonificación de las eh, unidades de sombra, que así le llaman a las, a las carpas, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque la orde las ordenanzas disponen porcentajes, pueden ocupar, por ejemplo, no el 40% de la arena eh, seca con unidades de carpa. Acá manantiales o luna roja pueden ocupar solo el 40%, el 60% es público. Entonces, para eso, ellos tienen que presentar un plano con la zonificación. Y el plano tiene que cumplir con la norma IRAN, no es un, es un simple boceto, es un señor plano. Eh, bueno, cuando uno lo va a pedir, nunca está el plano, no te lo muestran, no aparece, no existe. Eh, cuando uno lee la norma, ellos lo tienen que tener. Entonces, eh, uno, por ejemplo, lo pide, presenta el escrito, a los 30 días, si no contestan, queda libre el, el, el, el acceso expedita, dicen, eh, la acción judicial. A partir de los 30 días, tenés 60 días de plazo en total para hacer la acción judicial. O sea que si vos presentás un pedido de información en enero de este año, eh, en febrero se vence, te, te quedaría a, a mitad de febrero, porque son días hábiles. Eh, te en marzo eh, a finales de abril o mayo podés hacer el recurso de amparo eh, se te vence el recurso de amparo o sea que tenés de febrero a mayo ese, esos, esos dos meses para hacer el amparo ¿qué nos pasó a nosotros con Luna Roja? asamblea Luna Roja produce muchas presentaciones entonces teníamos acumulados cinco pedidos de acceso a la información desde septiembre hasta noviembre del 2023 entonces eh, septiembre, octubre y noviembre de 2023 se habían hecho pedidos de acceso a la información ¿qué le pedimos? por ejemplo eh, existe, eh, ustedes saben que eh, general Purredón está declarado yacimiento eh, paleontológico por la ordenanza 22.325 sí. del 2015 ahora, esa ordenanza en el artículo 1 sonifica las barrancas y acantilados del norte, de la zona de Camet y del sur de la zona de acantilados, Chapalmalay. Y dice que en esa zona de acantilados eh, no puede hacerse ningún movimiento de suelo y ningún pozo sin un previo eh, informe paleontológico aprobado por el Museo Lorenzo Escabia de Ciencias Naturales. Ese es el decreto 2406 del 2018. Mm -hmm. Bien, entonces... ¿Qué pasó cuando ellos iban a hacer obras en distintos balnearios, por ejemplo en la Balconada, en Serena? Uno ve dónde iban a hacer la obra y estaba lleno de de, de rastros, o sea, piezas eh, fósiles de roedores, de aves, huesos muy pequeños, eh, cuevas de distintos animales. Entonces vimos todo eso eh, que era realmente un yacimiento paleontológico. Dijimos, bueno, acá hay que hacer el, el informe y hubo presión ciudadana recuerdan el problema que hubo por el 2021 creo que fue en la balconada sí entonces la municipalidad le pidió al privado porque esa es una zona de de los de, de, de, de, de alta rama le, les exigió que hagan el, el informe que ahí también el procedimiento está viciado lo voy a lo voy a, a avisar por si las dudas porque quién hizo el informe eh, Taglioretti, que es un, una persona que da clase de paleontología en, acá en Mar del Plata, y que además de dar clase, es un funcionario a cargo eh, dentro del Museo Lorenzo Escaglia. Entonces él, como sujeto, hizo un informe que después él mismo, como funcionario, se lo aprueba. O sea, hace un brinda un servicio privado como un, un asesor paleontológico en el informe, lo firma, pero después es él mismo el que se lo evalúa dentro del museo. O sea, está de los dos lados del mostrador. Sí, sí bastante Eso, extraño. Sí. ¿Cómo? No, no, que bastante extraño, ¿no? Digo, te entregás vos mismo el... Se, se evita el correo, ¿no? Porque se lo, lo, lo hace y se lo lleva al trabajo el, el informe. Claro, lo co se lo cobra el privado y el privado después claro. va y se lo lleva a él a, a él sus mismo. propias oficinas para que, bueno... Eh, dentro de todas esas irregularidades que hay, ¿no? que ese, ese informe eh, además de, de, de que el decreto eh, no no es lo que debe ser por qué no es lo que debe ser porque el, el, cuando hay un yacimiento paleontológico lo que se debe hacer es un estudio de impacto ambiental paleontológico y y no es de orden municipal sino que es de orden provincial y tiene que y, y, tiene que participar la crepap es un organismo provincial Eh, no queda en el ámbito municipal. Ellos no le dan participación al organismo provincial y no cumplen con el procedimiento que tiene que cumplir una declaración de impacto paleontológico. Eh, hacen un mero informe. Bueno, entonces, le pedimos que nos presenten todos los informes de impacto paleontológico realizados en General Purredón desde la sanción del decreto 2406, desde el 2018. Uh -huh. Nosotros conocemos que existe uno, que es el de la balconada, por, por el conflicto que hubo en la balconada. Posiblemente haya existido algún otro. No sabemos si en Playa La 40, ahí en el norte, se hizo un, un informe paleontológico o no. Pero lo que sí sabemos es que se hicieron un montón de obras, que se hicieron un montón de movimientos de suelo, y lo tenemos registrado en distintas unidades turísticas fiscales de acá de Chapalmalal, incluso pozos con pala retroexcavadora, en el acantilado, y, y no hay el informe paleontológico, ni siquiera eso. Eh, ahora, ese mismo decreto fija sanciones de 50 a 100 sueldos municipales. Eh, entonces, a, nosotros tenemos registrados los pozos, la, las retroexcavadoras y los movimientos de suelo en unidades turísticas fiscales. Ellos lo que nos tienen que presentar son los informes paleontológicos previos a la documentación que tenemos para demostrar, por lo menos, que cumplieron con sus obligaciones como funcionarios públicos. Uh -huh que es cumplir eh, las normas, reglamentos y leyes. ¿no? Ahora Cangue, vo, vo, volviendo, perdóname que te que te vuelvo para atrás, digo volviendo a la cuestión original, digo qué pasa si el lunes no, eh, no da respuesta el Enturic, digo el lunes a las creo que me decías, dos de la tarde a partir de este eh, de esta treta por decirlo de alguna manera que tiene la justicia que te da como cuatro horas más del primer día hábil, digo qué, qué es lo, sí. lo qué es lo que puede pasar si no hay una respuesta sí. eh, de parte del Enturic y el juez nos declara en rebeldía una vez que el juez los declara en rebeldía eh, hay que eso ya queda dentro de la, del, del área de decisión del, del juez quizás eh, ahora estas las acciones de las acciones de acceso a la información eh, no son un fin en sí misma son un medio para robustecer una posición estratégica en un programa de de acción Eh, no es un fin en sí mismo conocer eso. O sea, lo que nosotros eh, hacemos es hacer un pedido de acceso a la información para fortalecer el terreno y avanzar con otras cosas. Ahora estamos avanzando con otro recurso de amparo que va a ir al corazón del problema, por lo menos en un sector de acá de la costa. ¿Cuál es? Eh, eh, eh, vamos a hacer un recurso de amparo para que se cumpla la ordenanza 21.524 que es la que rige el parque público de la turística fiscal arroyo lo vería. Uh -huh. Que se cumpla completa, toda, con lo que dice la, con lo, lo que sancionaron los ediles. Sí, sí, sí, ¿no? sí. Sí, que, eh, que, que es el conflicto que cuando, que, que eh, nos, que por el cual charlamos hace poco, ¿no? Eh, sí, eh, sí canque, vos, eh, es o sea, un conflicto grande, ¿no? a, a Mucho más amplio, eh, digo, pero uno de esos conflictos son los que hablábamos la vez pasada, eh, eh, esto de, de, de cortar el acceso público, ¿no? Sí, acá lo que sucedió fue algo... Eh, se están configurando a nivel nacional, a nivel regional y a nivel eh, local circunstancias eh, muy particulares. Eh, por ejemplo, mientras la Nación avanza con el RIGI, eh, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, donde, por ejemplo, para poner un caso breve, eh, en caso de necesidad de agua va a tener prioridad una empresa extractiva minera, por ejemplo, a una comunidad. Uh -huh, claro. Y esto no nos vayamos tan lejos como a Catamarca, a La Rioja o a San Juan, vayámonos acá a las sierras de Barker provincia de Buenos Aires, donde el gobierno provincial está, está incentivando, haciendo prospecciones para la extracción de litio. Entonces, eh, el, el, el, el proyecto extractivista para nuestra región no está en debate, El debate eh, en, el, en el régimen bipartidario que tenemos es la modalidad, si lo van a hacer reprimiendo, secuestrando y matando gente, o lo van a hacer de forma eh, más respetuosa, como en el caso de, de, de Chubut eh, con Arsioni, ¿no? que intentaron hacer algo, no hubo licencia social, y persiguieron, criminalizaron a las personas, pero no tenemos ningún muerto, por ejemplo. Eh, entonces eso es más o menos la, el análisis que nosotros realizamos, vemos. Ahora, ¿qué sucedió acá en el balneario Manantiales Club de Mar? Ellos tenían el fallo judicial tenían la, la policía de la provincia de Buenos Aires y tenían la UTOI eh, y tenían además a los tres funcionarios públicos en territorio vinieron acá al barrio estas tres eh, funcionarios que mencioné la asesora letrada Carolina Mucio de Lentur el director de Unidades Turísticas Fiscales, Marcelo Tobar, y el director de Control de Obras de Unidades Turísticas Fiscales, Ricardo Campos. que pretendían? Pretendían bajar una obra que no tenía estudio declaración de impacto ambiental. O sea, se habían concatenado, coordinado, tres áreas de gobierno para llevar adelante algo en contra de la ley. Y en contra de la licencia social que, sí. que acá claramente no, no la tenía ¿Tanky? y encima tenían ah. las fuerzas represivas del Estado claro. que podían usar pero lo que no tenían no tuvieron, fue la legitimación una cosa es tener el monopolio de la fuerza represiva y la otra es tener la legitimación para poder usarla no no, no se atrevieron a reprimir como tenían que haber reprimido porque si hubo empujones hubo situaciones de violencia y amenaza pero eh, no tenemos ningún herido en el barrio, y eso fue un jaque mate porque se dieron cuenta que no iban a poder avanzar con un modelo turístico, porque la gente estaba dispuesta a poner el cuerpo y posiblemente eso es lo que vaya a suceder en la Argentina con este modelo salvaje que se está implementando con el RIGI porque lo que se va a hacer es que las poblaciones tengan que salir a defender el agua, defender su vida defender los espacios públicos y enfrentarse a las propias fuerzas del Estado para hacer valer sus derechos fundamentales, pongámosle el caso del agua que mencioné con el litio. ¿no? Uh -huh. eh, Canqui, te agradecemos muchísimo, como siempre, la comunicación, ¿eh? te mandamos un abrazo inmenso. Gracias a ustedes, saludos. Ahí pasaba Cankia Alonso contándonos eh, que le dieron al municipio, al Enturic, en realidad, eh, que eh, para el lunes 4 de la tarde aproximadamente, 2 de la tarde, debe responder si no será declarado en rebeldía. En sí, es como la base para después empezar a recabar la información eh, de todo lo que está pasando en aquel lado y se viene también lo que es el amparo eh, por el arroyo eh, Lovería. A 11 de la mañana vamos a una pausa, ya volvemos.